Eso no es música, es droga, eh. MDBQ, b e k a El mero mero nuevamente está en la casa. Ya, ja, sí. ¿Cómo fue a dañarme tanto tu partida? Voy a recordarte siempre hasta mi último día. terminar もう一つのことは、私 o ことを知っていることです。 El primer tiempo no entendía que te habías marchado. Yo estaba acostumbrado a tenerte siempre a mi lado. Estaba como sorprendido y bastante asustado al ver que la vida ese día me había castigado. Salí a buscarte y a hablar con el abogado, que me confirmó al momento que no estaba equivocado. Me dijo, tu viejo se ha ido y todo se ha acabado. Solo te ha dejado deuda y problemas en el jugado. z Dios me ha juzgado, me ha castigado y me ha perdonado. Por eso todo es cosa del pasado. Ahora estoy condenado a vivir sin tu compañía. Y con la fe de volver a verte algún día. Yo sabía que este día llegaría y que te cantaría algunas de mis poesías para alegrar tu vida. Sé que en algún lugar me escuchas con alegría. Porque hay canciones buenas, pero no como las mías. Paso los días y las noches recordándote, pensando en qué pensas de mí ahora que levanté. Porque entregué mi vida entera por la MDB. Porque volvió a salir el sol, yo no me equivoqué. De ayer al hoy, del hoy a ayer. Pasaron más malas que buenas antes del amanecer. Y yo escribiéndote un poema, sé que voy a enloquecer, pero entregaría mi vida solo por volverte a ver. 尻尾は尻尾の尻尾を尊敬することです。尻尾は尊敬することです。尻尾は尊敬することです。尊敬することです。尊敬することです。尊敬することです。尊敬することです。尊敬すること i す。letras siempre por el tiempo. Volando solo como un pájaro en pleno verano. Sé que te fuiste, pero tengo mi hijo y mis hermanos. Todavía guardo el gran secreto y cuando nos veamos, te cuento quién es el mejor del rap en castellano. Toco madera, siempre libre, corto por lo sano. Defendiendo la celeste y blanca como un macherano. Vinimos solo a esta vida y solo nos vamos. Pero cuando nos tenemos cerca no nos valoramos. Hay verdades que duelen tanto como la mentira. Pero la mentira es corta y las verdades no terminan. El mero mero es el mejor de la Argentina. Y de Países que practiquen esta misma disciplina. Sin compañía, lo escupo con categoría. Te dije que iba a ser de todo menos policía. Me quedan varias cosas por hacer en esta vida. Cuando termine, me voy a ir contigo p a a allá arriba. For real.